Hola, muy buenas. Esto que comienza ahora se llama Maravallu. Un programa donde la contrainformación y la música mestiza son los protagonistas. hay un programa que intenta acercarte a la realidad desde otro punto de vista o desde otros puntos de vista porque no solo tenemos uno una semanita cargada de contenidos relacionados con el 15M eh, de la que bueno vamos a extraerte algunas de las cosas que nos han parecido más interesantes aunque habría muchas muchas y mucho tiempo que emplear para contarte todo lo que ha pasado eh, desde el pasado fin de semana no, hasta, hasta hoy relacionado con, con el movimiento 15M ...estado fin de semana movilizándose en muchas ciudades. Y te contamos el pasado sábado... ...pues la movilización que hubo a nivel estatal... ...y que bueno, podéis disfrutar... ...en nuestra, en nuestra web de la, del programa especial... ...que hicimos durante más de seis horas... ...de ese sábado con conexiones con las movilizaciones... ...en especial con la manifestación que tuvo lugar en Ubieu... ...esas movilizaciones, esas concentraciones... ...esas acampadas, esas caceroladas... Continuaron y aquí también Asturias, en Asturias, fundamentalmente en Avilés donde, donde también hubo una acampada hasta el día 15 desde ese mismo sábado Con muchas actividades eh, Queremos empezar contándote pues rabiando un artículo escrito por Juan Luis Sánchez eh, en el blog Zona Crítica, un blog de eldiario.es, un proyecto de publicación que nacerá en septiembre pero que tiene ya su base en este blog Zona Crítica y con este artículo de Juan Luis Sánchez que es el subdirector de ese eldiario.es. Un periodista bueno, pues al que también conocimos como cofundador de, de Periodismo Humano, en el que participó hasta enero de este año. Este artículo, lo decíamos, de Juan Luis Sánchez, publicado en Zona Crítica, eh, lleva por título El 15M calma su incertidumbre saliéndose de la rutina. ...una cacerolada no es el método de protesta más innovador... ...tampoco el más original de entre las ideas que se barajaban... ...entre algunos grupos del 15M para cerrar estos cuatro días... ...desde el sábado 12 entre la protesta y el reencuentro... ...pero les funcionó, hacer ruido y lanzarse a una marcha nocturna... ...espontánea durante horas en Madrid han sacado al 15M de su propia rutina... ...devolviéndole algo del pulso perdido, a las seis y media de la tarde empezaron a retumbar en sol miles de sonidos metálicos, cucharas de palos contra cazos de hervir, espumaderas contra sartenes, cucharas de sopa contra tapas de olla, tenedores contra coladores. El estruendo duró, y parece una exageración, 45 minutos. porque la cacerolada... ...ha supuesto la catarsis por la vía del ruido... ...de un 15M madrileño... ...que estaba algo atrapado en el rito... ...asamblea, grito mudo, manos al aire... ...asamblea hasta el amanecer... ...tensión por el desalojo, desalojo... ...detenciones, protestas, convocatoria... ...asamblea, grito mudo... ...el martilleo les cambió el tono vital... ...les ayudó a desahogar de una manera sencilla y contundente... ...cierta frustración e indefinición... ...que ha acompañado a muchos. Porque si la pregunta más repetida... ...en las semanas previas al 12M-15M era... ...¿qué va a pasar? La más escuchada en torno al movimiento 15M es... ¿Cuál es el futuro del movimiento? Es decir, ¿y ahora qué? Estamos con Rosa, con Susana. ¿Y ahora qué? Pues yo creo que ahora lo más importante de todo es que se cree una estructura asociativa, una red social que empiece a luchar porque eso se había acabado, se lo habían cargado los políticos. Y yo creo que lo más importante de todo es que se empiece a crear, cada vez un movimiento organizado por abajo continuar. Para mí el que sigamos haciendo cosas es lo más importante y creo que hay fuerza y base para ello. Muy bien, pues muchas gracias. Ah, gracias a ti. Siempre... Ahora toca seguir en asambleas, aunque las hagamos más ágiles, nos dicen, y seguir aprendiendo a leer o crear una red asociativa. Aprender a leer también, informarnos lo necesario para que eso sea posible. Y seguir a respirar, seguir a amar, seguir a entender y a veces seguir a hacer nada para que vaciar el cuerpo, esperar por una inspiración que, que podríamos hacer después. Otras personas confían en el impacto que pueda tener el 15M, su capacidad de presión sobre la política. Estamos con Guillermo. Guillermo, ¿y ahora qué? Pues ahora eh, la pregunta es si es, esto va a servir o no va a servir de algo. De momento, hasta ahora, las presiones han servido para que a se y, y para que en el Parlamento se... Salga resoluciones que luego han salido maquilladas. Entonces, no sabemos aquí realmente, hay que seguir presionando y no aflojar. Ese es, el, ese es realmente el fin de todo esto. Muy bien, muchas gracias. Y nada. También los hay escépticos con el movimiento porque parece que se está diluyendo en una gran resaca. O quizás sea cuestión de expectativas. Estamos con Juanjo y con Francis. ¿Qué pensáis? ¿Ahora qué? Pues es una sensación un poco escéptica. acerca del movimiento. Eh, en fin... Eh, Parece que se está diluyendo un poquito. ¿no? Sí, ¿tú estás de acuerdo? Yo tengo la sensación de que si el primer año fuese una gran fiesta y hoy la resaca que quedan los 8 o 9 que todavía no... Me fastidia porque quizá yo tenía unas expectativas demasiado altas. Creo que nos ha pasado más. Yo estoy contando más gente que me pide cerveza que gente que me pide opinión o gente que comenta. Y, pero bueno, quizás sea un toque de atención para concienciarnos de que no está todo hecho que no vale la energía que necesitamos la acción de todos si sí, no estamos nos hacía preguntarnos esto que qué es lo que hace falta para que nos movilicemos, ¿o? porque, porque en fin, las cosas no están mejor que hace un año ni muchísimo menos tener una una progresión bastante negativa por lo menos hacia lo que estamos aquí pues muchas gracias Si sí, es verdad que la gente espera del 15M en 2012 que sea ya un espacio de acción más que de formación, porque para eso está el resto del año. Las asambleas generales masivas de la Puerta del Sol no satisfacen esa necesidad. Y la de este martes iba por su cuarta hora ininterrumpida con la atención entregada, pero cada vez más decreciente de los asistentes, cuando se dejó caer la propuesta de ir a la sede central de Bankia. La idea no cuajó inmediatamente, pero en cuanto terminó la asamblea, entre los cacerolazos que volvían a ensordecer la plaza, se escuchaba, vamos a la bolsa. Y el epicentro del 15M, por primera vez desde el 12 de mayo, salió de sol. de personas llegaron a las inmediaciones del edificio de la Bolsa de España, donde ya durante el verano pasado se organizaron unas jornadas de economía crítica. Allí les esperaba un amplio dispositivo policial para impedir que los manifestantes se acercaran al edificio y desde ese momento la noche desarrolló una tensión contenida con la policía. sospecha de una posible encerrona en la plaza de la bolsa el grupo decidió seguir avanzando ante el congreso la policía volvió a hacer un alarde de estrategia y consiguió taponar la zona forzando a los manifestantes a desplazarse en dirección contraria al edificio oficial los agentes fueron acompañando la manifestación en todo el recorrido en una decena de furgonetas casi siempre detrás de la marcha pero en ocasiones a pie en fila india junto a los manifestantes A pesar de transitar por calles estrechas, nos saltó la chispa de un posible incidente. Al llegar al Parque de las Vistillas, el grupo decide pararse. Se estanca la situación y se abre debate entre los que quieren seguir paseando y los que piensan que el riesgo de una intervención policial inminente no vale la pena. Toma la palabra una de las chicas que han estado en la Asamblea de Sol desalojadas de madrugada por la policía estos días y dice «Vayámonos ahora y será una victoria, todos juntos». se van, siguen, y media hora después, a las tres de la madrugada, vuelven a parar en otra plaza, en este caso Tirso de Molina. Mientras vuelven a debatir si irse o no, la policía rodea la plaza y entra en tropel, rodeando a los que no salen corriendo. es posible entrar en Tirso de Molina. Está tomada por la unidad de intervención policial. Va a, in a identificar a todos. Suena por la radio de un policía. Los antidisturbios han detenido a una persona e identificado a todo aquel al que han conseguido encerrar dentro del grupo. Desde fuera, junto a los policías, el resto de concentrados han esperado a que termine la identificación para dar la noche por concluida. Ahora sí. Este largo, nocturno, ruidoso y bastante numeroso paseo por Madrid es la acción más potente de las madrugadas del 15M de este 2012, sin acampadas y sin desalojos. Pues hasta aquí este artículo. El 15 me calma su incertidumbre, saliéndose de la rutina, como os decíamos, eh, escrito y elaborado con esos vídeos y esos audios de los que hemos eh, extraído para acompañarlo por Juan Luis Sánchez, subdirector de El Diario. Punto es un poco de música y seguimos contando os cosas. Estamos en pie y nada nos puede detener. Es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, no de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio porque no somos más, volvamos a empezar. Que estamos En pie y parece que todo marcha bien, conviene we no olvidar lo que nos jugamos esta we ganemos el porvenir, acercando a los que están allí, seamos En cada we hier niet kunnen we hier niet kunnen doen. En dat En we Salimos ya de nuestro ensimamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí, de este lado surgirá otra fuerza con la que logra detener de una vez por todas la máquina del mar. que se está llevando a cabo, en este caso a nivel internacional es lo que se ha llamado el Blockupi Frankfurt desde el 16 hasta el próximo 19 de mayo eh, una acción bueno, pues que está teniendo lugar eh, como su propio nombre indica en la ciudad alemana de Frankfurt que por cierto ayer por ejemplo estuvo pues, 150 detenidos por la policía alemana y en el siguiente artículo te explicamos lo que es esta acción <música> ¿Te imaginas que por unas horas el corazón financiero de Europa fuera bloqueado y ocupado por las ciudadanas que sufrimos los recortes? ¿Te imaginas una manifestación que desobedezca a Merkel, que quiere ver las calles de Alemania vacías? ¿Te imaginas que juntamos a los PIGS con las locomotoras de Europa para buscar una salida desde abajo a la crisis? Esto es en Blokupi Frankfurt, una propuesta, nacida de las redes de los movimientos sociales alemanes y que han hecho extensiva a toda Europa, un proyecto que desde el 16 al 20 de mayo estará presente en la ciudad alemana con una idea, la alianza europea que ha de construirse desde abajo y en la lucha. Cuatro días de acciones y toma de espacios públicos en la ciudad donde tienen su sede los organismos que forman la Troika que ahoga al sur de Europa y donde también se encuentra la sede de la mayoría de los bancos europeos culpables de la crisis que está siendo utilizada para perpetrar el mayor ataque a los derechos de las mayorías sociales desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa no estamos divididas entre estados, sino entre el 99% y el 1%, entre los de arriba y las de abajo. Esto ya lo saben las trabajadoras precarias que en Alemania llevan más de 5 años sufriendo los mini-jobs. Lo saben en los suburbios franceses. Lo saben las universitarias británicas que salen a la calle porque tampoco pueden pagar sus tasas. Lo saben portuguesas, griegas, irlandesas. La lucha contra la austeridad no es una batalla contra Alemania sino una guerra contra el neoliberalismo que busca maximizar los beneficios de los menos y socializar las pérdidas entre la mayoría. Bloqueamos el espacio público para dotarlo de vida, para alejarlo del mercantilismo, para crear una nueva política en común y desde abajo. Bloqueamos porque no podemos más, porque los recortes nos ahogan, nos obligan a emigrar, dejan a las migrantes sin sanidad y a las jóvenes sin educación, porque nos obligan a coger trabajos de mierda y porque nos quieren sin casa y sin pensión. En nombre de la paz, cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad, pero la paz que tú eres, y con ellos no estás, que vuelas con nosotros paloma, paloma de la paz, vuela paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, que no palomita, que no, que así que no trabajo. We moeten ons en versieren. We moeten ons weer En We moeten ons weer We moeten en weer versieren. We moeten ons weer en, en Gijón para conmemorar el aniversario del 15M. También hubo el miércoles otra concentración en, en, en Oviedo contra, contra la represión que había habido en Sol y en otras localidades. Y ayer también la plataforma contra los desahucios, eh, pues también se concentró en la sede de, de LiberBank, Cajastur, más conocido aquí como Cajastur, en, en la misma plaza de la Escandalera. Vamos a charlar con, con Miguel, que pertenece a esa plataforma, precisamente de, de esa movilización. Buenas, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito cuál era el motivo, aunque ya hemos hablado de ello, pero cuál era el motivo para recordar de esa, de esa concentración que tuvo lugar ayer. Bueno, pues eh, es... es... ...es por una familia que paralizamos el desahucio aproximadamente hace un mes y medio un en Oviedo... ...entonces esta familia ahora mismo tiene una deuda con, con Cajastur... ...porque bueno, la, la vivienda ya se la ha adjudicado el banco... ...entonces ya tiene una deuda con Cajastur de 48.000 euros más gastos judiciales... ...que bueno, subirán pues otros 45.000 euros perfectamente ¿no? Entonces, eh, esta, esta familia creó una la, la hipoteca con Cajastur... ...dejó de pagar porque bueno, tenía una empresa... ...y tres empresas... Eh, ...entre las tres le ayudaban 80.000 euros... ...entonces claro, como estas empresas no le pagaron... ...que todo ese dinero lo tienen en pagarés... ...pues como no le pagaron... ...pues entonces tuvieron que dejar de pagar la hipoteca lógicamente ¿no?... ...entonces ahora mismo pues Cajastur... Eh, ...ya tiene la orden... ...bueno, procedió a la orden de desahucio... ...que nosotros paramos... ...y luego es cuando nos enteramos... Eh, ...la familia nos comenta... ...que de esas tres empresas... ...una de ellas... Eh, ...es dejo... Es, eh, ...bueno era, porque claro... ...las empresas lo que hicieron fue... cerrar ...y abrir con otro nombre... ...pues eh, era de José Suárez Arias Cachero... ...que es ahora mismo es... Con, eh, ...concejal de foro y... Eh, ...para más... Para, ...para más... ...no sé cómo decir la palabra exactamente... ...pero bueno, para, para más indignación... ¿no? ...es consejero general de Cajastur... ...que es la entidad bancaria que está echando... ...a esta familia en la calle... ...entonces por eso decimos ayer... ...la movilización, movilizaciones que continuarán la semana que viene... Eh, ...pues en la central o en la sucursal o en diferentes sucursales... ...hasta que por lo menos le concedan eh, una condonación de la deuda... ...y un alquiler social que es lo menos que, que, que merece esta familia. Eh, una condonación de la deuda y, y un alquiler social que, que intentasteis... ...o, o planteasteis a, a Cajastur, ¿no? Sí, sí, ya eso lo planteamos a Cajastur, tuvimos unas negociaciones con ellos... ...y la respuesta de Cajas Tour fue que... ...que, que ni con donación de deuda ni alquiler social... ...que le da un poco más de tiempo para que busque una vivienda... ...pero que, que ni una cosa ni otra. Y, y quería yo decirte también, bueno, redundar un poco en lo que decías... ...es, es indignante y, y a la vez, bueno, que no sabemos cómo calificarlo... ...que precisamente una de las empresas de... ...deudoras con, con esta sí. familia... Eh, ...está dirigida por un consejero de la propia Cajastur, ¿no? La, la, la, la misma entidad sí, claro. que les pide el dinero sí. es la que le, se lo debe sí. eh, en parte, ¿no? Parte, parte, se lo debe. Bueno, con esos 8.000 euros, seguro, como, yo, como comentamos a la abogada... ...de, de Cajastur, seguro que hubiera podido pagar bastantes recibos de la hipoteca... ...y, y ahora mismo no, igual, y, igual no está más en ejecución hipotecaria. El, el, y, y, bueno, también recordar que, bueno, que este... Este hombre fue ex concejal del PP cuando estaba Gabino de Lorenzo en, en, de, presidente, perdón, de alcalde de Oviedo y bueno, fue, fue despedido de, o echado del partido precisamente por aprovecharse de su cargo político que era, era concejal de turismo y festejos para con la empresa que tenía de transportes que luego fue la que subcontrató a esta familia que tenía otra empresa de transportes pues aprovechaba de ese cargo político para, para desviar todos los servicios de mensajería y de transportes hacia, hacia su empresa y hacia las que su contrataba el mismo. También estáis haciendo un llamamiento a, a cerrar las cuentas o sacar los ahorros de, sí. de la entidad, ¿no? ¿Cómo está sí, sí. siendo ese tema? La, la, eh, eh, eh, eh, ...hemos creado un documento tipo... ...que eh, está, empieza hoy a funcionar... Po, a, ...empezamos a colgar hoy por internet... Sí. ...en el cual pues decimos eso... Pues, ¿no? que, que, ...que las personas que cierran la cuenta... Pues, ...que entreguen ese documento tipo... ...explicando un poco pues, bueno, por, por qué se cierra... ¿no? ...porque van a dejar a una familia... ...con un bebé de cuatro meses en la calle... ...y luego pues bueno, pues lógicamente... ...lo, lo que bueno, comentaba, que el de más indignación todavía... Si, ...si no vale esa, dejar a una familia en la calle para luego cerrar un piso y dejarlo ahí años sin vender, pues además que el consejero general de Cajas Tour sea uno, uno de los deudores. Entonces ese documento te empezará hoy a, a correr un poco por internet, pues eso, para que las personas retiren sus ahorros o amenacen. Es decir, tampoco, sí, si hay personas que tienen créditos, entendemos que, bueno, que es complicado, ¿no? cuando tienes créditos con la entidad o, o, o algún otro tipo de algún otro tipo de cosas que, que te complica el sacar el dinero... ...pues claro, me nace con retirarlo... ...sin el plazo de un mes, no será una solución a este caso... ...que también puede ser, ¿no? ¿En dónde se puede encontrar ese documento? ...aparte que circule por las redes sociales, me imagino... Pues, o sea, ahora mismo lo vamos a colgar en... ...en, en la página afectados por la eh, de Asturias... ...en Facebook... ...y, y vamos a colgarlo también, eh, bueno, en, en, en la página... ...que es PAH Asturias, que también está en Facebook y en, en todas las del 15M de Asturias en Facebook también se va a colgar y en afectados por la hipoteca en punto 56com que es la página también de la, de la plataforma, la página web. Eh, re, relacionado también con ese tema, estáis haciendo una recogida de firmas que, que bueno, a lo mejor sí. hablaremos más tranquilamente otro día de ese tema pero bueno, también podías comentar un poco cómo, cómo está yendo esa recogida y cuál es el objetivo. Bueno, la, la recogida está yendo muy bien, la verdad es que tenemos mucha aceptación de, de la ciudadanía y bueno, nada, eh, Recordar que, que bueno, me, tenemos varios puntos donde, donde eh, pues nos ponemos a recoger firmas, que vamos pues, bueno, pues eso, publicitando por Facebook y, y eso, Esta semana que, que entra vamos a contactar ya con las asociaciones de vecinos de Gijón, porque si alguna persona quiere un punto físico pues podría recogerlo, eh, perdón, a firmar. Y nada, recordar que son tres puntos, que son la dación en pago con carácter reductivo, el, el alquiler social y la paralización total de los desahucios. Siempre esto sería para pa primeras viviendas y por causas ajenas económicas a, a su voluntad. Eh, hay que recordarlo. ¿no? Eh, y el objetivo es, eh, imagino, recoger ese medio millón de firmas para, sí. para lanzar la iniciativa, ¿no? Vale. Sí, sí. Bueno, el objetivo el que se plantea desde la plataforma afectados es Polipoteca, que es una, uno de los integrantes del Grupo Promotor, es recoger 3 millones y medio de firmas. Pues se han, reco se han hecho pliegos para 3 millones y medio de firmas. Si no, nos queremos quedar en 500.000 y luego dejar de recoger. Porque bueno, creemos que, que aparte de, de, de la recogida y de que las, de las personas pongan su firma, también tenemos que, que crear una conciencia social que, bueno... ...poco a poco se está creando... ...pero que para las personas que están en esta situación... ...es muy lento... ¿no? ...y porque crear una conciencia social... ...hablando con las personas, explicando que no todo el mundo... ...se compró una casa... ...y se, y se hipotecó y cogió un coche... ...y cogió unas vacaciones... Es, ...siempre podemos conocer a alguien... ...pero la mayoría no es así... ...y de los casos que nosotros estamos tratando... ...no tenemos ninguno así... ...cualquier persona puede ver las hipotecas... ...y, y, y eso, entonces... ...crear esa conciencia social porque pensamos... Que hay mucha gente que piensa que hemos vivido por encima de nuestras necesidades cuando realmente no es así, es decir, las personas necesitan una, un sitio donde vivir y todos sabemos que hubo una época en este país y, y, y todavía a veces está pasando que, que, que el vivir de alquiler era muchísimo más caro que tener una hipoteca, entonces algún sitio teníamos que vivir, ¿no? Muy bien, Miguel, ¿tenéis previsto este fin de semana algún sitio donde se van a recoger firmas para que la gente que lo escuche pueda pasarse por allí, si eh, le apetece, o este los próximos fin de, días? Este, este, fin, este fin de semana, eh, bueno, vamos a, ir a, a intentar ir a, al rastro por la mañana, el domingo, vamos a intentar ir ya sea con una mesa o, o podemos hacer una... una Bueno, un, un, una especie de, como de, de representación de lo que, de lo que pasa con, con los desahucios, cuando desahucia una familia, y eso, pero bueno, si no podemos hacer la representación por falta de gente, eh, sí que habrá una mesa a la entrada de, del rastro el domingo por la mañana para pa recoger firmas. Mm. Muy bien, pues seguiremos eh, en los próximos días atentos a esas actividades de la, de la plataforma de afectados por la hipoteca y de esa campaña y, bueno, también te a que otro día podamos charlar más tranquilamente de, de todo ese tema y que, bueno, podamos seguir difundiéndolo. Muchas gracias, Miguel, por atendernos bueno, como gracias siempre. A gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Precisamente Patricia intervino en la manifestación del, del pasado sábado, al finalizar en la escandalera. Eh, Patricia, que el pasado 13 de abril, gracias a, a la gente de Stop Desahucios y del 15 de Asturias, habían conseguido paralizar un desahucio que iba a dejar a, a Patricia, a Jorge, su pareja y su bebé de cuatro meses en, en la calle. Porque como os contábamos antes, pues Cajastur Liberbank no había aceptado el, el, la propuesta que se le había hecho. Vamos a escuchar las palabras de, algunas de las palabras de Patricia en esa concentración. era de suponer que aún reuniendo las condiciones para que se conceda a la nación en pago, esta queda denegada y el alquiler social también. Tu y volveré a tumbar a Foreman en la segunda batalla del siglo tráeme tu estilo, sabes mi gente es sólida, mi amor por todo, el sentimiento es líquido, así que, para si puedes a mi bolígrafo, mi párrafo mi rap afro, mi garrafón, mi ragafón vivo en una situación incombustible, la historia interminable en cada verso mío es casi imprescindible no, desafíes las pieles del toro, lo mío es todo, no son cadenas de oro, no eso es pantomima y circo, pan chorizo y pisto, aún tengo mucho que de circo, las batallitas que te cuento son remedios, remedios para el tedio de elementos graves, bajos, medios, ay válgame Dios y aléjame de los asedios, tragedias y misterios, déjame opciones pa' que escoja, aunque no quede ni flora ni fauna aunque da un último piel roja, yo soy un salvaje, yo vivo en la ciudad entre semanas excepto el fin de que me voy de viaje. Mi barrio es la Magdalena y lo que pillarás son tortas, si no aportas más que mierda al tema. Vamos si estorbas, si encorbas tu cabeza con deshonra, hablas mucho y poca voluntad te sobra. Yo no soy creepy, ni rasta, ni rapper, yo con mi guardo el parque es mi taza de bater. Y siguiendo con este tema, en Sevilla, eh, nacido la corrala de vecinas La Utopía. En torno a una veintena de familias se han realojado en un edificio vacío ubicado en la avenida de las Juventudes Musicales para instalar en él sus hogares. La crisis nos ha dejado sin recursos y sin vivienda y no estamos dispuestas a quedarnos al raso, dice el comunicado de presentación de esta iniciativa. No ha sido fácil dar el paso, pero después de mucho pensarlo, viendo que por toda España la gente se revela, animada por el movimiento 15M y sin recibir soluciones de los gobernantes, hemos decidido que no podemos quedarnos en la calle mientras miles de viviendas se encuentran vacías. En el último año se han llevado a cabo más de 60.000 desahucios, más de 3.000 en Sevilla, mientras que más de 3 millones de casas permanecen vacías. No faltan viviendas, falta justicia. Vamos a escuchar algunas de las razones que han llevado a las vecinas de esta corrala de vecinas la utopía. Soy Manoli, tengo 65 años. Y pues resulta que por las circunstancias me veo en la calle. Yo me llamo Vanessa, tengo 32 años y la situación está muy llegada cuando quebró la empresa donde trabajaba. El último de septiembre me quedé parada, no tengo ayuda, no tengo paro, no tengo nada, entonces no puedo pagar nada. Llevo tres años en el paro y viviendo con mi madre, entonces no tengo posibilidad. ...de tener una vivienda. No me dijo el banco ni nada... ...de que me había metido en el jugado... ...para nada. Y cuando me mandan una carta de jugado... ...ya era que venían a desahuciarme. Me han pedido 3.860 euros de costa... ...a la que, me si no puedo afrontar un mes de pago... voy a pagar costas y todo. Yo tengo callos en las manos de trabajar. Y a última hora no tengo una vivienda... Nos plantean eh, que hay que apretarse el cinturón, que de esta crisis tenemos que salir todos juntos, pero no es cierto, todos juntos no. Estamos dejando a la mayoría de la gente en el camino. Porque hemos ido a Vicesa, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a Carita, hemos ido a la asistenta y no nos dan solución ninguna. Porque yo me he meneado por todos lados y a mí no me han solucionado nada. Yo he llegado a un punto de decir yo no tengo ayuda aquí, yo no tengo ayuda aquí, yo tampoco tengo ayuda aquí. Ya ha pasado un año, ¿eh? ...desde que yo fui a pedir ayuda ha pasado un año... ...es que te dicen que no hay... ...sabiendo tú que hay... ...porque tú sabes que hay viviendas vacías, muchas... ...aquí en mi manzana hay más de 30 pisos vacíos... ...de hecho ando a gente... ...y los pisos vacíos, los pisos nuevos... ...nos dan soluciones... ...y nosotros pues queremos soluciones... Pero lo primero es que no se trata tampoco de quitarle a nadie lo que es suyo. Se trata de utilizar casas que están vacías desde hace mucho. Yo creo que se tenía que poner la situación de nosotros, vivir lo que nosotros estamos viviendo y más si tienen niños. Nosotros si de un medio nos vienen las cartas de, de pagar, pero ellos como hay tantos millones por medio. Que no es que no queramos pagar, que queremos pagar, que es lo que estamos pidiendo. Que de intentar de tener una vivienda digna a un alquiler al que nosotros podamos pagar. Yo no tengo ningún interés en tener la propiedad de la vivienda, ninguno. Yo quiero vivirla. Yo no estoy pidiendo gratis las cosas, pero yo estoy pidiendo un arrendamiento que yo pueda pagar con mi paga. Porque yo cuento con 400 euros. Y que no somos gente ni gorfo, ni ratero, ni nada. Somos padres de familia. Cuando ellos mismos podían hablar con los mismos dueños del piso, ya que ven que no pueden pagarlo, esa hipoteca, bueno, mire usted, pues se lo vamos a alquilar. En menos dinero, ¿usted cuánto puede pagar? Por lo menos ya lo tiene ahí y te está cogiendo algo de dinero. Yo no sabía por dónde tirar y no sabía dónde ir llamar porque ya estabas alta de ella las UTS, ya estabas harta de todo. Yo me encontré con un chico del 15M, me dijo que, que porque estaba llorando en la calle, y yo le dije que tenía este problema y que. Y entonces este, este chico me ayudó, me ayudó a ponerme en contacto con personas que me iban a ayudar. Hay mucha, mucha gente como yo, mucha, que den un paso para adelante, que no se corte. Que no le dé vergüenza de decir que debe. Y tú callándotelo y no podiendo contárselo a nadie, como a lo mejor en el grupo, cada vez que nos reunimos, pues tú cuentas tu caso y ves las historias. Y que juntos podemos hacer muchas cosas. Solo no nos escuchan. Solo no nos escuchan. Por escondernos está pasando muchas cosas. Por callarnos. Y no hablarlo, mucha gente se ve en la calle estiradita sin nada. La revolución de la hierbabuena, que es la eh, llamar a la puerta de al lado a pedirle el, la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea, que es que hasta eso hemos perdido. ¿no? Animar a la gente que, que esté en la misma situación porque se puede hacer y, y es necesario además hacerlo. Y seguiremos luchando, porque si a mí se me soluciona un problema y un compañero tiene, ahí me tendrá ayudándole. Es lo único que le pediría a todo el mundo, que nos apoyara el que tiene y el que no tiene. Que nos ayude en todo lo posible que pueda. porque nosotros no estamos haciendo crímenes, nosotros queremos una vivienda. Que alguna solución tendrá que ver para las personas que nos encontramos en la calle, para las personas que no pueden pagar un alquiler alto y para las personas de hipoteca, que estamos mucha, mucha, mucha gente. Impresionante el testimonio de la corrala de vecinas La Utopía en Sevilla. Os decíamos un, una eh, actuación que ha comenzado recientemente y que cuentan también en su comunicado. Queremos que esta acción nos permita visualizar este terrible problema. Esto es una alternativa a nuestra situación de emergencia social. Llamamos a los poderes públicos a negociar con nosotras la forma de regularizar nuestra situación. Creemos que con ayuda pública es posible dar solución al problema de vivienda, dialogando y buscando soluciones que eviten que más familias vivan este drama social. Llamamos al defensor del pueblo a que medie entre las partes afectadas para la solución de este problema. Confiamos en que jueces y fiscales protejan nuestro derecho a una vivienda digna y promuevan con sus actuaciones la función social de la propiedad, tal y como recuerda el artículo 47 de la Constitución, que establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y lo más importante, llamamos a la ciudadanía a que nos apoye y acompañe, y a las miles de personas sin vivienda a que no se resignen, dejen atrás el miedo y la vergüenza y sigan nuestro ejemplo, organizándose, buscando una solución a sus problemas y ocupando las miles de viviendas vacías que existen en nuestro país. Miles de casas sin gente esperan a miles de gente sin casa. Este es el comunicado de la corrala de vecinas, la utopía de Sevilla. oficialmente. Bueno, pues ahí estaban esas sevillanas indignadas que, bueno, nos servían un poco de, de también contrapunto a lo que estábamos hablando. Y vamos a seguir contándote cosas porque han pasado muchas, muchas, muchas alrededor de estas movilizaciones. Nos vamos ahora hasta Holanda. El Movimiento 15M Holanda también tuvo el pasado martes su concentración delante del consulado... ...español en Ámsterdam. Allí hicieron público, entregaron un comunicado... y hicieron público un comunicado... ...en el que, entre otras de las reivindicaciones... ...mostraban su apoyo... ...a las Radios Libres Asturianas... ...y reclamaban el cese... ...de la persecución que estaban recibiendo... ...por parte de la Jefatura... ...de Telecomunicaciones, lo cual... ...agradecemos desde aquí, desde Radio Cras... ...y desde todas las Radios Libres Asturianas... ...enormemente el que... ...el que hayan tenido... pues ...ese detalle de... de Acordarse de la situación que estamos viviendo por aquí, por Asturias, eh, de esa persecución a las radios libres. Vamos a escuchar ese comunicado de, del 15M de Holanda. Comunicado 15M, Nederland al gobierno español. Hace un año en España la renuncia se transformó en indignación y los ciudadanos españoles salimos a las calles cuando nadie lo esperaba. El mensaje fue claro, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Desde el comienzo el movimiento de los indignados se extendió por toda Europa y otros continentes. Tal y como los españoles se inspiraron en la primavera árabe cuando se dispusieron a ocupar sus propias plazas, ciudadanos de otras partes del mundo se inspiraron también en el movimiento 15M. Un año después seguimos sin ver respuesta por parte del Gobierno a nuestras demandas. Queremos hacerles saber que el Movimiento 15M está también organizado en Holanda. Como Movimiento 15M en Holanda, un año después, y esperemos que sea por mucho más tiempo, seguimos y seguiremos. Uno, ejerciendo presión internacional para ayudar a cumplir las reivindicaciones del pueblo soberano español, encontrando los apoyos internacionales que sean precisos. Dos, difundiendo todo lo que allí pase. No permitiremos bajo ningún concepto que esto sea una revolución silenciada como fue la de Islandia. En su momento de sobra supimos eh, que no se informó en el resto de Europa de lo que allí acontecía. Tres, seguiremos trabajando para darle a este movimiento un carácter global, pues entendemos que los mismos problemas que afectan en España afectan en todo el mundo. Pues el problema no es la crisis, es el sistema capitalista. Hace más de un año muchas personas nos sentíamos solas en un mundo en el que parecía que a nadie le importaba lo que estaba pasando. Desde el 15 de mayo del año pasado, del 2011, nos hemos dado cuenta y más fuera de España que no estamos solos, que somos muchos dispuestos a cambiar las cosas, sin miedo, pero siempre de una manera pacífica. Desde el movimiento 15M en Holanda exigimos eliminación de los cargos de los detenidos en la Puerta del Sol. Nuestros compañeros ejercían su derecho de reunión amparado por la Constitución y su resistencia fue en todo momento pacífica y no violenta. El cese de los rescates a bancos, mientras a los ciudadanos se le recortan cada vez más derechos fundamentales como la educación o la sanidad públicas. No a la subida de tasas e impuestos ni al incremento del transporte público y más control al fraude fiscal. Basta ya de persecuciones que están sufriendo las radios libres asturianas por parte de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y las televisiones libres de Madrid por parte del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. El pueblo tiene derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión, según el artículo 20, apartado D, de la Constitución Española. Una vivienda digna y un sistema alternativo en el que no seamos súbditos de Europa, de los mercados, de valores y el dinero. Estamos hartos y hartas y este sentimiento es lo que nos impulsa ahora y nos impulsará el tiempo que haga falta para seguir luchando por nuestros derechos. Así que, celebrando el primer aniversario del Movimiento del Pueblo 15M, queremos hacerle llegar esta carta para que lo remita a quien sea pertinente. Seguiremos aquí o allí. Atentamente, Movimiento 15M, Netherlands. Los puntos calientes de estas movilizaciones en torno al 15M y a posterioridad del, de esa celebración del martes ha sido la, la acampada Mordor, Occupy Mordor, en Barcelona. Una acampada delante de las torres de la Caixa, que está también trayendo mucha solidaridad, mucha movilización y también amenazas y consecuencias por parte de la Caixa. Barcelones volvió a concentrarse y vuelve a concentrarse cada día tras el desalojo que tuvo lugar la noche del pasado miércoles de esa acampada, eh, al igual que hicieron el martes durante más de 11 horas de cacerolada continua. Los indignados del Movimiento 15M celebraron una sonora cacelorada con todo tipo de objetos metálicos para protestar contra la banca, mientras que muchos conductores que pasaban por la zona se han sumado a las reivindicaciones haciendo sonar la cocina de sus vehículos. Vamos ahora con un tema musical que han elaborado un grupo de, de chavales de Carabanchel, un grupo que no tiene nombre ni pretensiones de publicar ningún disco, sino que bueno, se han dedicado a hacer un, un rap eh, bueno, pues, en torno al movimiento 15M que nos han remitido esta misma mañana. 15m Madrid 2011 Zaragoza le para el mundo Sí, estaba ese tema dedicado a ese 12M, 15M, un año en las calles. Eh, que bueno, eh, hemos eh, conocido esta misma mañana, ha o sea, llegado por correo electrónico y, y que bueno, que ha hecho un grupo de, de chavales de Carabanchel. Eh, bueno, pues sin ninguna pretensión más allá de apoyar con su música al movimiento. culpa de la banca, para darle dinero a la banca. No nos podemos esclavizar y atar a un espacio como Plaza Cataluña, porque eso conduce al fracaso. Lo último que nos falta es plantearnos montar un partido político, entonces estaremos completamente absorbidos ya por el sistema. ¿Vale? La acción de Plaza Cataluña tuvo su sentido. En estos días se ha ido ahí a conmemorar pero realmente las luchas son otras, son las que se llevan en los barrios. Esta acción de hoy se ha hecho porque tiene todo el sentido en este momento con todo lo que está pasando. Nos han quitado 10 mil millones de educación y sanidad que nos afecta a todos para dárselos a ellos. ¿Qué hacemos en Plaza Cataluña? ¿A qué le tenemos miedo? ya termino uno de los argumentos que escuchaba de gente que vino de Plaza Cataluña y vio que no éramos tanto como ellos esperaban es que estamos rodeados de la policía pero si de eso se trata hemos venido a luchar o no hemos venido a luchar ¿para qué estamos aquí? no estamos jugando no están jugando? entonces, si vamos a luchar el lugar nuestro está aquí ese es nuestro enemigo Ahí está nuestro enemigo, estamos en el sitio correcto, reflexionemos, eh. no se trata de una acampada lúdico-festiva, se trata de una reivindicación donde me la hacer. Bueno, pues ese era una, un vídeo de una intervención en esa acampada Mordor, donde, como te decíamos, eh, la Caixa ha amenazado a los medios de comunicación a los que contrata para su publicidad con retirarles esa publicidad. Y de hecho lo ha hecho ya con, con un medio, un medio de, de Girona, Café and Jet, eh, donde tenía contratada una publicidad y ayer mismo eh, comunicó la retirada de esa publicidad y del dinero que le suponía a ese medio de comunicación. Pero bueno, como decía el compañero que hablaba en el vídeo, hemos venido a luchar. A poner punto final ya a este programa donde hemos hecho algún repaso de algunas de las múltiples cosas que han sucedido en esta semana alrededor del movimiento 15M de Asturias a Frankfurt de Madrid a Barcelona, pasando por Holanda. Hemos hecho un recorrido, pues como te decíamos, de algunas de esas muchas cosas que se han hecho estos días y que, aunque algunas de ellas las puedes escuchar, las puedes ver en los medios de comunicación, fundamentalmente centrados en la actividad de Sol y de Madrid, es difícil que, bueno, pues que lleguen con tanta claridad y tanta nitidez eh, a los medios de comunicación convencionales. Nuestra pretensión desde aquí, desde Maravallo, desde Radio Crash, es acercarte a esas realidades y también bueno, pues, eh, llamarte a que investigues, a que busques por ti misma, por ti mismo, esa información que se mueve pues, a través de las redes alternativas, a través de blogs, a través de... ...en radios libres y comunitarias... ...a través de unas televisiones... ...como Teleca... ...y Canal 33 en Madrid... ...también amenazadas por la comunidad... ...de Madrid, por la comunidad autónoma de Madrid... ...de cierre... Porque, porque sí, porque molesta, molesta al sistema, que haya gente que intente acercar la realidad y de forma crítica, acercar los movimientos sociales a la ciudadanía, a esa ciudadanía que todavía en parte está aletargada y que es necesario, bueno, pues por lo menos que esté informada y luego que decida lo que quiera hacer. La información es difícil que llegue por los medios de comunicación que están bueno, patrocinados, financiados por las empresas, como es el caso de la Caixa, por esa banca tan poderosa en los medios de comunicación. Así que lo importante es eh, bueno, pues mover toda esa información, generarla y difundirla. Y a eso te invitamos desde aquí, desde este maravallo, nuestra despedida. Un besito, para todos y para todas y hasta la semana que viene.